Buenas tardes, Yasmín. Estamos desde Radio Tortuga, programa de Steve, el programa. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, para nuestros oyentes estamos con Yasmín, una ciudadana palestina que vive en Mallorca ya algún tiempo y con la cual quisiéramos eh, conversar en primer lugar sobre sus impresiones, sobre la información que ella podría trasladarnos de la situación eh, concreta ahora en estos momentos en ...en la Franja de Gaza. Sí. Bueno, es, es difícil, de hecho, decir cualquier cosa, ¿no? Porque es una situación tan triste... ...que nada, que de alguna manera faltan las palabras. Yo creo que lo que seguro puedo decir es que... ...la cobertura mediática es eh, es, de hecho, lo que hace triste también... ...porque es muy mala y intenta buscar explicaciones o dar sentidos a un conflicto que de hecho tiene un sentido muy claro, pero este sentido casi no se encuentra en los medios. Y yo diría que realmente es un conflicto que dura desde un principio, digamos que si uno quiere buscar el principio en 48 o hasta antes, que es un, un estado que tiene un objetivo, Y desde entonces va por este objetivo y no está abierto a ninguna conversación, a ningún diálogo. Y esto es lo que vemos hoy también. Bueno, digamos, sí, el sionismo es seg seguramente el, el motor a todo lo que está pasando. Y después está evidente que, bueno, hoy día lo que escuchamos es que hay un problema de de seguridad, de terrorismo, de matanzas de un lado y del otro, pero esto yo creo que son cosas secundarias. Lo que realmente cuenta en este conflicto es que esto hay eh um, ¿cómo se eh um, um, riquezas naturales en la parte que es la franja de Gaza, que son interesantes para Israel que quieren estar dominadas. Y de la misma manera, Israel está interesado en ganar territorio desde su creación, y es lo que están haciendo. Porque después toda esta cuestión que montan y que ponen en primer plano del terrorismo del Hamas, etcétera me parece realmente, bueno, casi un problema inventado por ellos, porque si uno mira la relación que Israel tiene con Cisjordania, pues es pacífica. Y con toda la la la paz que que veilleban en su relación con Cisjordania pues cambia nada tampoco continúan a colonizar todavía no hay ningún estado bien que en Mahmud Abbas tienen en la persona con cual dialogar que realmente les hace las más concesiones que nunca ha hecho nadie quiere decir que con ellos es si así con él no encuentran eh, ninguna situación que les vaya bien pues nunca la van a encontrar Y entonces está claro que Gaza, que es una parte, digamos, con un pueblo con una, una como una voluntad de resistir muy fuerte, es evidente que esto es algo que es molesto y que hay que acabar con ello, y es lo que están intentando hacer. Ciudadanos de Latinoamérica y de alguna parte de España tenemos un poco esta lectura, ¿no? Sí. Eh, decía... Eh, hay un motor que dinamiza en la creación del estado israelí pero hay una especie de hay un peso moral vamos a decir psicológico con el cual sea sobre el cual se asienta ¿no? el que el mundo no hizo nada en el holocausto judío o que no, no pudo hacer mucho más entonces con esa culpa moral se une la, la cuestión subliminal que no digo que no hubo holocausto lo que digo es que se utiliza eso para la creación de un estado que para la creación de un estado y que va a responder a intereses en la que se le, nosotros denominamos darle una carta estatal a, a, a lo que ha sido siempre un poder fáctico en la sombra de que se ha manejado fundamentalmente en los lobbies empresariales en los lobbies económicos no financieros y la fama que estos han tenido valvo, valvo, vuelvo a decir de los capitales este judíos israelíes Luego, en segundo momento, viene eh, y, se, y se comienza a hablar de un problema eh, judío o, o árabe-palestino ¿no? también. Entonces, y entran ya la guerra del año 70, los Altos del Golán, y donde Egipto tenía una participación por lo menos solidaria, un poco consonante con la causa palestina. ¿no? Y hoy vemos nosotros que esa, que esa disposición de Egipto ha devenido en una especie de cuasi-neutralidad o, o supuesta neutralidad que, que ya no se posiciona en favor de lo, del, del, proceso, del proceso palestino. Eh, en este, Vuelvo a repetir, ¿no? en este proceso histórico que estamos comenzando a ver, se está deteniendo, eh, ¿qué es lo que en realidad se está, qué es lo que a dónde quieren llegar? Tú estabas hablando en una reflexión, ¿De que tú crees que el Estado israelí está comenzando a querer generar recursos naturales para consolidar su sistema estatal? ¿De eso estamos hablando? No solo esto, yo creo que es evidente que el el estado israelí sí está se quiere consolidar por ganando territorio ganando o, o como poniendo la mano sobre recursos naturales y así establecer realmente un una fuerza económica en la región y de hecho yo creo que tanto tú has mencionado egipcio pero también en sus momentos turquía jordania etcétera tiene yeah. una relación eh, muy estrecha con israel en todo lo que es economía eh, en el mundo árabe o en el medio oriente hay muchos intereses económicos de diferentes que se han ido se ha modificado no entre comillas se nos vende que hay una democratización del, del sector árabe no desde el año 90 de los de, de las torres gemelas y todo lo demás um, se ha tenido en el común denominador el pensamiento general del, de, de Occidente sobre todo en Europa en Latinoamérica en las zonas de influencia de la cultura occidental por decirlo de una manera como que los árabes son terroristas o son personas de mucho cuidado que tienen una especie de rivalidad contra Occidente aquí mismo en España se justificó eh, la entrada de España en la guerra del golfo Pérsico diciendo de que el señor aznar decía que había que terminar lo que lo que no se había terminado de hacer con la expulsión de los árabes en españa y que sevio no o sea cosas que y luego con los atentados aquí en, en los trenes cuando se quiso vincular a, a, a ETA y todo lo demás en general, Toda una estrategia, todo un teatro. ¿no? Y, y entonces nosotros pensamos ¿no? que, dado que eh, en primer lugar ha habido una, una especie de campaña general de decir que los árabes son terroristas, el mundo musulmán es, es una cuna de terrorismo antioccidental luego sostener que se les ha democratizado sostener que ahora eh, los nuevos estados o nuevos gobiernos que detentan el poder en estos estados árabes están comenzando a responder a patrones occidentales y luego se ve que estos estados mmm, ya no tienen una resuelta participación en la causa palestina, ¿crees que algo se ha modificado o qué interés económico están de por medio? Mira, yo te tengo que decir sinceramente yo mi, mi terreno como mi especialidad no es la economía lo que yo puedo más eh, bueno lo que yo puedo más eh, reaccionar es a la cuestión de la imagen del terrorista uh -huh. y esto para mí es evidente que la imagen digo que se cree hoy día a través de, de todos los medios que sea la, la televisión o los periódicos o la radio o lo que sea, es evidente que es un instrumento de poder y que esto es un instrumento de poder que se usa para llegar a una fin otra. Y yo, en, en la mayoría de los, los casos, es una fin económica, esto es evidente, porque el poder finalmente pues está regido a través de la economía. Y Entonces la la imagen esta creada de, de del del árabe pero no solo del árabe también del afgan del de bueno de todo, todas uh -huh. estas personas viviendo en medio oriente y y, y, y en, en en en oriente próximo pues es es evidente que es algo que que ha permitido un una cantidad uh, casi innombrable de de acciones militares que son indefensibles en como injustificadas, digamos, ¿no? Y la pena es que realmente um, en su momento cuando se ha creado esta imagen del árabe terrorista es que como era algo nuevo y tan bien hecho en su momento en un momento también en cual justamente los medios estaban en un momento de cambio no en cual cambiamos de la imagen análoga a la imagen digital que permitía realmente crear imágenes y una imagen más más general más grande muy importante. Y antes que la, la gente, el, el pueblo, se ha dado cuenta de, de, de, la, de la capacidad de manipulación que tenía todo esto, ya se había creado todo, todo todo bueno, esto, un, una imagen mala, negativa de, de varios pueblos que han permitido que, que pueblos sostengan sus gobiernos en guerras que, en el fondo, yo creo, si tenían el corazón en el buen sitio, no iban a sostener. Hola, Yasmín. Uh, Eh, te habla Cristina, de Radio Tortuga. ¿Cómo estás? Te estoy escuchando atentamente lo que tú dices. Estoy, bueno, escuchando con el alma, ¿no? Como quien dice. Y es curioso porque todo esto que tú dices lo denuncia un señor de origen judío llamado Noam Chomsky, que seguramente tú lo has lo has oído, ¿no? Uh, él habla de esta manipulación, de esta creación no de monstruos supuestos Y yo te quería hacer una pregunta ¿no? con respecto a esto, ¿cómo es que estos personajes de la cultura judía, pensadores, filósofos, no tienen ninguna repercusión o no tienen ningún poder ¿no? en, en esta cultura? Porque imagino que, um, a ver, el Estado de Israel es una cosa y los judíos uh, como personas de base seguramente están sufriendo igual que nosotros ¿no? esta masacre. Bueno, seguramente, pero lo que pasa es que Noam Chomsky pues no tiene ningún programa de televisión y alguien que quiere escucharle, digamos, o tiene que escuchar una de sus charlas, o tiene que leer un libro. Y hoy día, ¿quién aún lee libros? Esto es uno de los problemas. Entonces, yo... Si llega a entrar sus libros a, a Israel, supongo que también debe haber un veto de ahí. Seguramente, no, no, no te he escuchado bien. Missy. Digo, eh, eh, ¿quién puede leer lo Primero habría que pensar si si pueden entrar los libros del de señor Chomsky a, a Israel. Tal vez no. Mm, lo siento, pero no, no llega muy bien hacia aquí. Digo tiempo? digo que tal vez eh, hay que plantearse también si es posible que lleguen los libros de Noam Chomsky a a, a, a la gente, si es accesible. Ah, Sí, bueno, esto está seguro que eh, también sí, igual es una es una cuestión también siempre, ¿no? Pero bueno, esto después llegamos a una cuestión más mucho más general de hasta dónde hay que simplificar para que todo el mundo entienda, ¿no? Y en cuanto pues ahí llegamos a un tema que es muy importante hoy día también en España, ¿no? que es la educación, porque ahí hay una responsabilidad también de los estados para llegar justamente a, a, a no sé, un interés del, del pueblo de entender, de informarse, etcétera, etcétera. Pero cuando un país está en crisis y corta sus presupuestos de la educación, seguramente no es así que vamos a llegar a un interés y una curiosidad de la parte de la gente para realmente entender lo que está pasando. Hola Yasmín, mira, soy Pere de, de Radio Tortuga, de Radio Tortuga. Ha Has sonado un poco así mi presentación. <risa> mira, esto se comentar. llama lapsulingue. Sí, sí. A ver qué opinan nuestros oyentes. <risa> Bien. Somos Radio Tortura para el PP. Sí, algo así. Eh, bueno, creo bien. que cuando empezamos había gente, un, bueno un grupillo que, que estaba interesado en un programa, eh, precisamente que le querían poner este nombre, Radio Tortura. pero en fin, <risa> <risa> eh, Bueno, porque ellos estaban que... en la lucha animalista, ¿no? De las torturas es. a los animales. Sí. Bueno, los humanos somos animales también, ¿eh? mira yo quería comentarte algo también que hemos estado hablando antes sobre este conflicto y sobre pues un poco cuáles eran los motivos que cuál era la cobertura que había en los medios qué opciones veíamos y a mí me gustaría saber, tú antes has dicho que eh, lo que se dice en los medios de comunicación y uh, como que o es falso o es uh, o, o bueno no habla Manipulado. realmente de, de, de lo que de cuál es el, el, el problema real entonces quería preguntarte qué es lo que se oculta o qué es lo que tú echas en falta en, en, los, en las cobertura mediática que por otro lado eh, en, es más como siempre pues es como más amplia en las redes sociales y yo creo que sí que estamos viendo un montón de imágenes y de y, o sea estamos viviendo el dramatismo de, de, de la tragedia que hay. Otra cosa, quizás no, no estamos comprendiendo las causas, mm. pero sí estamos viendo lo, lo dramático de la, de la situación. Y Por la segunda el... pregunta que quería hacerte era, ¿qué, qué opciones o qué o, o, o dónde ves tú la solución? <risa> bueno, sí, son yo creo dos que, que... Si, si, era, si fuera tan fácil, pues ya otra persona la habría encontrado la solución. No, yeah. um, no sé, yo te digo, yo creo que en el caso de de Gaza hoy día realmente uno de los problemas grandes o las causas de este conflicto es, son eh, recursos naturales que hay en, en Gaza, que es eh, sobre todo, como se dice, eh, eh, gas, gas natural y, uh -huh. y, y pa en parte también petróleo es yo sobre todo también me hace pensar al conflicto que había en 2006 en el Líbano porque realmente la estructura la manera de cómo están pasando las cosas y hasta cómo se cubre el conflicto uh -huh. es tan similar que realmente se puede encontrar um, una lógica, ¿no? en cual el estado israelí funciona en el sur del Líbano que estaba, que que que estaba que está todavía buscando Israel, el agua. Todo el norte de Israel no tiene ningún agua, todo el agua está en el sur del Líbano y para ellos es vital, Exacto. es vital el agua. Entonces toda la razón para hacer una guerra al, al, al Líbano era esto, llegar el, al río del Litani para justamente asegurar una administración de agua para todo el norte de Israel y hoy día lo que pasa en Gaza yo creo que es la misma cosa estamos hablando de recursos naturales y, y entonces es por eso que de todas maneras eh, no no ayudan nada de lo que eh, bueno para entender digamos lo que está pasando todo lo que se oye en los en los en dicen los medios los medios de comunicación en los medios de comunicación ¿no? en los medios de incomunicación sí. eh, in eh, no es una cuestión de, de cuántas uh, como dice de cuántos rockets los los palestinos envían a israel no no es esto el problema no no es ningún problema de túneles ni nada ah, la, la, yo creo que es por esto que lo que se lee um, na, no, no da ningún sentido es lo mismo como hay había una alta al fuego y dicen ah no pues nos han creado un soldado, entonces rompemos la alta al fuego y un día después dicen, "Ah no, pues está muerto." Pues claro, nunca había desaparecido por estar kidnapeado, es simplemente que es una lógica que busca pretextos uh -huh. para hacer lo que eh, pues llegar a la fin de un de una estrategia militar que está establecida. Uh -huh. Sí, esto está claro. ¿eh? Sí. Y esto era lo mismo en, en 2006 y en 2009, y de hecho en 2009 se ha, se, han, se ha empezado a hablar de los recursos naturales. Y qué raro que ahora, bien que es la misma cosa que está pasando, nadie vuelve a hablar de esto. Uh -huh. no, inter, no interesa, ¿no? Y de lo que te comentaba, de quizá no una solución, pero ¿hacia dónde...? Aquí se habla mucho siempre se, se dice y se habla de los dos estados de, bueno, de, de, de, del estado palestino y del Estado judío. Uh, ¿Tú crees que esto sería un avance o sería un acercamiento hacia la paz o, o qué opinas? Uf, yo Para mí esto es realmente una, una, una cuestión muy compleja. Yo ya no sé qué pensar de los dos estados, del un estado. Yo creo que un estado es casi imposible. Yo creo que los dos estados nunca llegarán porque Israel no está dispuesta a dejar a Palestina crear un estado. Y entonces, ¿qué es la solución? No lo sé. Yo lo que me parece evidente es que hay que, que parar en algún momento la situación la maquinería militar de Israel, porque lo que están haciendo pues es un masacre y esto yo no entiendo cómo todo el mundo puede mirarlo sin, sin intervenir. Entonces, ¿Tú, ¿Tú crees que hay que hay poderes ocultos? ¿Poderes ocultos? Bueno, está evidente que... Bueno, digamos que están ahí por debajo, ¿no? Eh, buscando sus propios intereses, obviamente, y sin importarle... Vamos. Bueno, está evidente que yo creo que no Israel como gobierno, pero el poder sionista está está bien eh um, como si estratégico estratégicamente posicionado uh -huh. en en otros sí, gobiernos sí. que esto está evidente que ayuda a que el, una institución uh -huh. como la ONU no esté interviniendo uh -huh. como interviene en en otros uh -huh. conflictos. Probablemente hay deudas que pagar, ¿no? No, la arquitectura de la ONU lo hizo Henry Kissinger. Bueno, no digas malas palabras en la mesa, Jordi, eh, perdón, Missy. Aquí te voy a presentar a Jordi que, que te quiere hacer una preguntilla. Muy buenas, soy Jordi, ya somos, no somos más, ¿eh? somos cuatro, <risa> <risa> te vamos a marear ya con tanta gente y mi pregunta es un poco simple, ¿eh? y no, no sé si llegará mucho más allá, pero como persona que le gusta el cine me gustaría preguntarte si has visto la película Omar que está en cine CineCiutat en estos momentos, no sé si en más cines de Mallorca y habla del conflicto, pero desde un punto de vista bastante curioso e interesante, bastante humano también. No se sé si ¿Conoces esta película que se está proyectando en Palma? Pues la verdad es que no la he visto aún. Yo he oído hablar de esta película, pero sí. pero no la he visto, ¿no? Un poco se a través de un joven que... Es bastante eh, está bastante implicado ¿no? en la lucha por la liberación del Estado palestino y que se acaba metiendo en líos, no entre comillas, todo esto le complica la vida y no puede acabar eh, bien su historia de amor con otra chica palestina. ¿no? Eh, es bastante humana y es bastante te enseña bastante un poco la sin razón ya por parte de, de todos los lados, no sin posicionarse del hecho de, de, de que haya guerra, del hecho de que haya y eh, de, de, de que por desgracia en palestina est estos chicos viven nacen y viven condenados ¿no? a vivir uh -huh. esta situación donde no pueden tener la libertad de por ejemplo tener enamorarse de una chica y que todo vaya bien ¿no? bueno es, es una película que desde aquí recomiendo mucho para para tener una visión un poco más fresca también ¿no? de... venga vamos a ver la esto es absolutamente necesario ¿no? y de hecho hay, hay mucho cinema palestino que es es refrescante y que vale la pena ver no yo yo pienso a al mari Jair y a, a a cómo se llama a elias Suleiman, que bueno son cineastas después hay, hay muchos otros también no que que proponen perspectivas sobre el conflicto además que no es negro y blanco para nada y la misma cosa en la literatura en la poesía no sé yo solo hace falta leer más muterwi para entender un poco no lo que lo que puede pasar en el corazón de, de un palestino me parece muy importante ver y ver estas cosas sí, sí. sí yo creo que está ausente en, el, en el, eso es algo que está ausente de una visión mucho más educativa, una más comprensiva de este conflicto, ¿no? Sí. No es tan solo que hay dos armas, dos metralletas que se apuntan, dos muy que uno al otro lado. Hay muchas más cosas que no se no se dan, ¿no? No sé, no sé se... No se logra eso. Y yo creo que si no se logra es por lo que decía Cristina, porque hay intereses ocultos, porque hay poderes fácticos en la sombra y todo lo demás. Y ojalá que las personas, mediante los movimientos de ciudadanos, pudiéramos derrumbar esas puertas y abrir otro cauce no a un diálogo. ¿no? Porque los, los palestinos existen, es un, son una realidad. Y los judíos también. El problema está en cómo es la, la habitación de cada uno. Y ahí es un un tema. Mira, Yasmín, nosotros habíamos empezado con una canción de Paolo Conte, Gelato al limón, una canción que que invitaba a refrescar este rotundo verano que tenemos por esta zona del Mediterráneo. No es una pregunta cursi, pero ¿te gusta el el gelato al limón? Claro que sí. Vale. Nosotros nos imaginábamos no mirando un bombardeo y, y tomando un, un helado helado limón. Si no nos imaginábamos cómo poder soportar lo abrasivo de la guerra y cómo poder entonces rescatar siempre el ser humano y no entregar a esa polaridad de odio, rabia, dolor, cómo sobreponerse a eso. Tú tienes alguna reflexión en relación a eso para terminar? yo siempre pienso a, a la abuela de la familia con cual vivía en el campo de refugiado de, de Bourj Chemmal en el sur del Líbano que me decía que que cuando había momentos en cuales ella ya no sabía hacer qué no sabía cómo cómo aguantar la situación, los bombardeos, la pérdida de su marido, etcétera, pues que volvía a la tierra y se ocupaba de los árboles para que crezcan y que estén ahí porque son ellos que estarán más fuertes y más tiempo y son ellos que, que mostrarán la resistencia que vivía adentro de ella. Un beso grande, volvamos a la tierra. Para Un beso ]otros. grande y gracias por tu tiempo y tus palabras. A vosotros, tengáis una buena noche. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias por colaborar con Radio Tortuga. Me hubiera gustado citar a Rafib Ciadala, la poetisa palestina en estos momentos y ya, ya tendremos oportunidad de, de leerla aquí en Radio Tortuga. Yo creo que es un buen momento para escuchar un tema de Jorge Dressler que es la milonga del moro judío. Per cada muro un lamento, en Jerusalén la dorada y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo no hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé que Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. No sé que Dios es el mío. ¿Cuáles son mis hermanos? No hay muerto que no me duela No hay un bando ganador No hay nada más que dolor Y otra vida que se vuela La guerra es muy mala escuela no importa el disfraz que viste Perdonen que no me aliste Bajo ninguna bandera Vale más cualquier quimera Que un trozo de tela triste Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos no sé qué dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. No sé qué dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre Y si hay Dios, así lo quiso El mismo suelo que piso Seguirá, yo me habré ido Rumbo también del olvido No hay doctrina que no vaya Y no hay pueblo que no se haya Creído el pueblo elegido